Thank、you e Lito a d ó n d e me lleva a h Tranquila, mamita, que ya lo verás. s e x o sexo, hubo un reservado. Buena fiesta, me hizo esa mina. Parrín, pa c o p a abajo, m o v i e n d o a tu s Now what doom? Cayó, e n t r a m o s a la lectura y comenzamos a pinchar. Me dijo mi hijito: Pónemela acá, h a c e m e de.